Bueno, vamos a hablar de la alimentación en partos. ¿Sabéis que la alimentación en partos es el factor de mayor influencia en el intervalo de cobrición, fertilidad y tamaño de camada en el siguiente parto? Es evidente, una granja es una rueda en la cual nosotros, cada uno de los factores que hacen rodarla, son importantes. Si yo no alimento bien la cerda en gestación, esta cerda no me va a parir bien. Si no alimento bien a la cerda en maternidad, la voy a destetar con una condición baja, con lo cual voy a tener una baja calidad de salida en celo, con lo cual voy a tener una baja tasa de evolución, con lo cual voy a tener problemas en el siguiente parto. Es importante considerar esta rueda, y la alimentación en toda esta rueda va a jugar un papel muy importante. La alimentación en partos... Pff, entre los elementos que van a influir tenemos que destacar por una parte el consumo en gestación por otra la condición corporal al parto, por otra la disponibilidad de agua, por otra la temperatura de la sala y finalmente la palatividad y la higiene del pienso el consumo en gestación probablemente es el factor más influyente en la ingestión en partos sobre todo si hablamos de primerizas, sobre alimentar antes del parto va a reducir también la ingestión después del parto Además, una sobrealimentación puede provocar otros problemas, como pueden ser problemas de coli, toxinas, mamitis, falta de leche, diarreas en lechones, etc. La condición corporal al parto deseada sería de alrededor de 3.5, más o menos, en una escala de 1.5 con una sensibilidad de 0.5. O lo que sería lo mismo... La condición corporal esperada, si hiciéramos la medición con un aparato objetivo tipo Renco, ultrasonido, nosotros lo que buscaríamos es 22 milímetros a nivel de lo que denominamos P2 de grasa dorsal. ¿Cuál es el nivel P2? El nivel de P2 coincide más o menos a nivel, para detectarlo tendríamos que buscar donde termine la última costilla de la cerda, subir hacia la grupa y desplazarnos unos 4 o 5 dedos, A partir de lo que sería la línea media de la grupa que parte la cerda. Ahí sería el nivel de P2. Entonces nosotros buscaríamos un máximo de 22 milímetros. Cerdas con más de 25 milímetros de, de grasa a este nivel o con una condición corporal de 5 van a comer menos, van a tener más nacidos muertos, van a tener más mamitis y van a tener más congestiones. Nosotros nos interesa tener cerdas de estos tres, tres y medio. Otro elemento importante a considerar será efectivamente la calidad del agua. La calidad y no solo la, la calidad sino también la disponibilidad del agua. Otro elemento importante a considerar será efectivamente la calidad del agua. La calidad, y no solo la, la calidad, sino también la disponibilidad del agua, va a jugar un papel muy importante. En principio, una cerda puede llegar a consumir casi 35 litros al día. Aquí nos gustaría reivindicar un poco el papel de la cerda como animal eminentemente lechero. Muchos tenemos en la cabeza la importancia que tiene una vaca como animal lechero. Una vaca es un animal que da leche. De hecho, nosotros bebemos leche de estas vacas. Pero, ¿saben ustedes que una cerda puede llegar a producir casi 10 litros de leche al día? Si comparamos estos 10 litros con los que produce una vaca y con el peso de una vaca y el peso de una cerda, nos daremos cuenta de la importancia, de la extrema importancia que tiene que tener la cerda como animal lechero. Fijaos, una cerda puede necesitar casi 35 litros de agua al día. Y esta agua tiene que ser fresca y de calidad, con controles periódicos. Los bebederos tienen que ofrecer el flujo mínimo de 3 litros minutos. Si el flujo es inferior, podemos encontrarnos que la cerda no tenga suficiente aguante que se canse a la hora de darle al chupete para que le ofrezca este flujo. Es recomendable administrar agua extra durante las tomas de pienso en seco. Otro factor importante será la temperatura de la sala. La temperatura que buscaremos sería temperaturas de alrededor de unos 20 grados. Temperaturas de alrededor de lo que sería la zona de confort térmico, la zona en la cual el animal no tiene que hacer ningún esfuerzo para vivir. No tenemos que tener ni corrientes y la tasa de ventilación tiene que ser la adecuada. El clima caluroso, el estrés para el calor son elementos in... totalmente negativos y la refrigeración en estos casos puede ser totalmente rentable. Abordaremos finalmente lo que va a ser la palatividad y la higiene del pienso. Sabéis que la palatividad, el gusto que pueda tener el pienso, es muy importante. La gente piensa que las cerdas no les gusta para nada, que tienen, son animales que tienen... gusto muy, muy poco definido, nada más lejos de la realidad. Las cerdas son animales que tienen gusto. Muchas veces nos encontramos con cerdas que pierden el gusto por el mero hecho de ver la misma dieta durante todos los días. Cambios de dieta o de presentación pueden hacer esto mucho más agradable. La limpieza también periódica del comedero va a ser un, papel, un elemento muy importante a la hora de considerar esta cosa. Un control periódico de la calidad de pienso va a ser básico. Finalmente, abordaremos la necesidad de tener la cerda laxada al máximo posible. Si la cerda tiene constipación intestinal, va a tener problemas el día del parto y... Nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir el estreñimiento para tener partos más rápidos, reducir los nacidos muertos. Y con esto lo podemos conseguir con una alimentación laxante. La adición de fibra del 5 al 15% o de la pulpa de remolacha entre el 5 y el 7% o laxantes suaves como el sulfato de magnesio pueden ser interesantes. Alimentar con pienso de gestación hasta que se hayan terminado todos los partos es una práctica que es habitual. Finalmente recordaremos que una cerda si está en una fase de parto inminente puede que no tenga la hambre y pueda que no coma. Esto no es signo de enfermedad señores, sencillamente es signo de que el animal está a punto de parir.